Novas locais En Radio Filistin A Radio Libre e Comunitaria Da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Na Galería Sargadelos Organizado polo Partido Socialista Deu unha conferencia Mohamed Safa Membro da OLP Médico oftalmólogo Escritor Que nos falou do acontecido ...no último ataque israelita a Palestina. Por lo tanto, el lenguaje está tan perverso... ...que se creó y que tenemos que romper muchas telas alrededor de nuestro. Y claro, yo vivo aquí y sigo atentamente los medios de información. Y les voy a decir, el comienzo de la última agresión israelí... ...había un debate en un medio de información aquí, que es al Rojo Vivo... ...por casualidad los escuché... ...es una tertulia... ...pero había dos... ...entre los cuatro que estaban... ...habían dos... ...que al final, los últimos cinco minutos... ...el presentador preguntó... ...oye, ¿y lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza? Inmediatamente contestó uno... ...que es el director... ...de La Razón... ...y dijo... ...hombre, es que los palestinos... ...no reconocen a Israel... ...y por lo tanto llevan décadas con esto empeñados en destrozar a Israel. Y eso es lo que lleva las consecuencias. Ya está. Estaba allí Rodríguez Ibarra. Y dijo... ...hombre, en este conflicto obviamente la culpa la tiene jamás... ...porque son los que lanzaron los mesiles. Yo me llamó la atención dos observaciones. Una... ...que durante todo el debate había diferencia enorme en todos los puntos que se trataban ahí entre los dos. Pero concedieron en este punto, en los dos desde dos puntos de vista distinta. A Rodríguez Zébarra le voy a considerar que es fuego amigo. Fuego amigo, porque no sé si está mal informado... ...o él no sabe cómo se desarrolló el conflicto. Pero me, me sentí dolido, me sentí dolido, lamentablemente dije, este es un fuego amigo. El director no. El director dijo algo que aparentemente es que ya no dan una opinión, dan una noticia, como un dato. Los palestinos no reconocen a Israel. Claro me preocupa, ¿por qué? Porque es un director de un medio de información él miente y sabe que los que lo estamos escuchando sabemos que él es menteroso ¿por qué? y si no me preocupa hace 20 años se firmó un acuerdo de paz entre la OLB y Israel y los palestinos han reconocido a Israel Israel ha reconocido a la OLB por lo tanto es tan tan, tan es tan falso montar un análisis ...un argumento sobre un dato falso me preocupaba. Por eso digo, cuando escuché esto, digo... ...Dios, después de tantos años... ...seguimos otra vez ante el relato israelí. Pero la velocidad que acompaña la información... ...lamentablemente no le está acompañando la vericidad, la vericidad necesaria. La verdad. Y por eso... Quiero hablar de los últimos acontecimientos en la Franja de Gata. Todos sabemos que el 12 de julio fueron asesinados tres colonos israelíes en Cisjordania. Fueron asesinados tres colonos, colonos que hablaré lo que significa colonos más adelante, en el territorio palestino. Ninguna organización palestina asumió o declaró la responsabilidad. Y seguramente va a decir, claro, ¿cómo van a decirlo? ¿No? Lo, lo, lo bueno y malo en Palestina es que cuando ocurre una operación palestina, siempre hay dos comunicados de dos organizaciones asumiendo la respuesta. Yo, yo. Estamos en un proceso de combate, de lucha y de resistencia y todo el mundo quiere, entre comillas, fardar que ha hecho la operación pero esta operación no fue hecha por ninguna de las organizaciones no lo niego que puede haber hecho una célula de una de las organizaciones palestinas a su propia responsabilidad pero no había una decisión de ninguna organización palestina porque no las asumió ninguna pero Israel inmediatamente dijo que esto es Hamas entraron toque de queda, destrucción y 500 palestinos fueron detenidos y 3 palestinos asesinados por el ejército en la ciudad de Jenin y de Fush esta venganza entre comillas no fue suficiente vino la segunda venganza cuando Mohamed Ejder, un joven palestino de Jerusalén fue quemado literalmente vivo vivo tampoco la venganza al bocato aún era pequeño para satisfacer las ansias de un gobierno guerrero y radical como es el gobierno de Netanyahu y se lanza atacando la franja de gaza y matan seis activistas palestinos hombre pero contestaron jamás con lanzando misiles pero estaba obvio que el lanzamiento de misiles no fue en la primera respuesta muy intenso, porque eso se sabe en política cuando tú quieres llevar el tono de la confrontación o es una respuesta limitada para que mantengan la situación como está. Era obvio que Hamas no estaba por el labor de ampliarlo, pero tenía que responderlo israel ya tenía la decisión de entrar en la franja de hada y alguien me dice pero por porque ya llevamos dos meses que había un acuerdo palestino entre al fatah y jamás Habíamos firmado un acuerdo entre las dos facciones que llevamos divididos años entre ellos. Israel fomentaba esto y la comunidad internacional también fomentaba porque no les interesaba que haya una unidad nacional palestina. Y tenemos un problema. Siempre hay un el, no, el algún argumento para impedir el desarrollo de una. Por lo tanto, el objetivo de Israel en aquel momento era destruir la posibilidad del acuerdo nacional de Hipóritas. Podedes escoitar toda a conferencia nos especiais de Radio Filispín. Moitas gracias desde os informativos locais.